Es difícil de explicar lo que tengo en la conciencia aunque ya tengo experiencia para escribir o recitar. Fue de tanto caminar que mis piernas se cansaron y cuando se tropezaron yo las supe acomodar. Siempre me gustó buscar lo que en sueños perseguía con la fe de que algún día los podría concretar. Hoy estoy por alcanzar algo que veía muy lejos y que le juré a mi viejo hace dos décadas atrás. Siempre me creí capaz y c o n f i é en mis condiciones pero por varias razones no lo supe demostrar. Yo he aprendido a perdonar sus errores del pasado y quiero ser Perdonado para poder vivir en paz. El humano es el más torpe animal de este planeta que ni solo se respeta, pero solo se lastima, ya sea en alguna esquina o en alguna discoteca. No importa lo que se meta, con todo se contamina. Otro elige en la ruleta el color de su fortuna, y aunque no acierte ninguna, siempre va a jugar de vuelta. Piensa tanto en la respuesta que no escucha la pregunta, y tanta mentira junta que lo hacen perder la cuenta. Es normal que el hombre mienta, lo raro es que sea sincero, y siempre será el dinero quien deja su alma contenta. yo que ya pasé los que pasé Y Que conozco el extranjero. Tengo dos ojos que vieron lo que mi boca comenta. No le creo al que aparenta tener más de lo que tiene. Porque presumir los bienes, típico de gente lenta. No me fijo en vestimentas ni tampoco en religiones. Cada cual suelta oraciones a su Dios que lo alimenta. Me criaron a polenta, los domingos un churrasco. Y a nada le tengo asco cuando mi panza es hambrienta. Yo hice sufrir a mi madre por v i v i r m e l a de gánster. Y ahora que soy un cantante, día y noche anda contenta. En mi casa yo soy Lucas, Y en la calle el meromero. Más burrero que el rapero que escribe. viéndolo se d u c a a mí nadie me retruca, y menos si tengo cartas y dejo en manos del barba los caminos de mi ruta. Me crié entre gente bruta y a los golpes aprendí, y aunque ya me recibí de la escuela callejera, no me dieron la bandera por la persona que fui. Siempre hay poca gente buena y mucha gente traicionera, pero siempre agradecí al que me brindó una mano. Y s c bien que por mi hermano fue que yo me convertí. La maldad salió de mí de una forma progresiva, cuando encontró la salida mis errores revertí. Eso es así.